Empieza aquí la la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Lia Villalba. Eh les voy a, bueno, nos saludos a a la estimada audiencia, a los compañeros campesinos, a los técnicos esta esta audición y les voy a pasar una vía de comunicación que es el Facebook que es Frente Ambiental. Delia Bisalba y van a encontrar, por ejemplo, si están interesado en escuchar las intervenciones que hubo el 22, el viernes 22 en Rafael Peraza, que fue por la solidaridad entre territorios. También bueno, ahí va, ahí pueden ver eh, y escuchar las intervenciones tanto de los compañeros de la gente del lugar, de la Comisión Nacional Aguila Vida y de algunos compañeros de nuestro frente de lucha ambiental de Lia Bichalva. Bueno, y o sea que los van a encontrar en el en YouTube también, si no si no usan Facebook, lo pueden buscar en YouTube como Asamblea en Defensa del Agua. Ahora vamos a pasar a otro tema en en Glasgow, en Escocia, hasta el 12 de noviembre empieza la conferencia de Naciones Unidas sobre sobre cambio climático. Eh la anterior había sido la COP 21 en París en 2015, esta le llaman COP 26. Este ahí se reúnen se re, van a reunir por supuesto los gobiernos y sus representantes, pero ayer llegaron activistas de diversos lugares de Europa, desde España, de Zaragoza, partieron hace como un mes organizaciones como ecologistas en acción, alianzas por la emergencia climática que tratan de crear conciencia de la gravedad de la crisis climática. Ya hubo otra cumbre hace muy poco en octubre que fue los, sobre los sistemas alimentarios, que fue copada por por con las corporaciones, son las multinacionales que ahora se usa mucho decirle las corporaciones nucleadas en el Foro Económico Mundial, que son los que se reúnen en davos todos los años, ¿no? Los principales de de todas las empresas multinacionales. Los fueron los funcionarios de los gobiernos y la ONU que permitieron que las grandes empresas de la industria alimenticia fueran el centro de esa cumbre. La otra cumbre, la tercera, eh será el eh, de las Naciones la Cumbre de Naciones Unidas, será sobre biodiversidad y será en China el año próximo, creo que en febrero, no sé, todas han sido un poco retrasadas por la pandemia. Nosotros vamos a ir leyendo y explicando algunas cosas de este tema de la cumbre, o sea, el cambio climático que empieza hoy, no di hasta ahora, bueno, se hacen promesas que se cumplen muy poco o nada. Eh Vamos a empezar con un artículo de de Julio Gambina que se llama Medio ambiente y capitalismo. Julio Gambina es economista marxista, profesor universitario en Argentina, especializado en en economía política y mundial. Empiezo. Vamos no lo vamos a leer todo porque tiene 4 páginas y no nos da el tiempo las masivas movilizaciones mundiales en defensa del clima y el medio ambiente evidencian la preocupación social sobre el deterioro del planeta y las condiciones de la vida aun cuando se indica el accionar del ser humano para esta depredación de la naturaleza no se enfatiza lo suficiente en la responsabilidad del modelo productivo del capitalismo las protestas debieran concentrarse más en este aspecto esencial que en el fenómeno del impacto ambiental, el responsable del cambio climático es el modelo de producción capitalista. No alcanza con consumir menos, cuidar los cursos de agua, los bosques, los glaciares o la naturaleza en su conjunto, que hay que hacerlo si al mismo tiempo no se atacan las causas que están en la forma de producción capitalista, asentadas por siglo en la explotación de la fuerza de trabajo y de las de la depredación de la naturaleza, del saqueo, agregó yo. ¿no? Por eso la necesidad de criticar a este sistema no solo, no solo sus efectos. El diagnóstico es fundamental para encarar procesos realistas de solución. De lo contrario, solo deambularemos por senderos marginales que no conducen a resolver el problema. Una vez identificado el problema es que se puede pensar en modificar la realidad, la que no puede hacerse de inmediato, ya que requiere de un complejo proceso social que incluye la función de con la conciencia colectiva sobre que lo que está provocando el problema y los modos de, apora, de operar para poder cambiar la realidad, ¿no? Este camino de la transición del orden capitalista actual hacia otro modo de producir y de distribuir y terminar con la injusticia de las desigualdades. Es lo que se discute desde la emergencia de la crítica de la economía política y las variadas experiencias de revolución social desde el siglo XIX hasta el presente. Con mucho des ensayo y error, renovado especialmente desde los procesos de cambio en nuestra América en los años recientes. Es un proceso no agotado en desarrollo y que explica las confrontaciones y debates en curso en nuestros países. Por eso resulta interesante recoger las voces pronunciadas desde nuestros territorios. Sustuvo en la ONU Evo Morales. Ah, yo aclaro que este artículo es de septiembre del 2019. Eh, entre comillas, de Evo Morales, no podemos mantener el silencio cómplice frente a la catástrofe a escala planetaria que se avecina y tampoco podemos hablar de prudencia cuando estamos en el umbral de la destrucción asegurada. El capitalismo ha fomentado, ha introducido y ha impulsado en dos siglos la fórmula más salvaje y destructiva de nuestra especie, convirtiendo todo en mercancía para beneficio de unos cuantos e adicióno en la misma intervención adicional el autor la madre tierra está acercándose peligrosamente al crepúsculo de su ciclo vital cuya causa estructural y responsabilidad corresponde al sistema capitalista este sistema ha desencadenado a gran velocidad una fuerza arrolladora y destructiva a nombre de la libertad de mercado de la libre competencia y los derechos humanos Es un tema actual y trascendente eh, porque la responsabilidad está en la hegemonía del capitalismo mundial y aun cuando se aprueben protocolos internacionales, como se hicieron en 2015, que además Estados Unidos no suscribe porque con el gobierno de Trump se apartó de, de esas resoluciones, resulta imposible resolver el tema. No alcanza con discursos o protocolos de denuncia si no acontece una dinámica social de organización y movilización contra las causas del calentamiento global y el cambio climático. No hay forma de mitigar el efecto devastador mientras subsista el régimen del capital. Se impone la discusión por el cambio de las relaciones sociales de producción y su efecto depredador sobre la naturaleza que incluye en su seno a la especie humana se trata de un tema sustantivo para nuestra América, en tanto territorio históricamente condenado, la América Latina, ¿no?, a la provisión de materias primas y, entre comillas, recursos naturales que visibilizará, que si visibilizáramos como bienes comunes, comunes de la actual y futuras generaciones, a otras conclusiones se arribaría. Bueno, se termina el programa, seguiremos en el próximo porque hay mucho para seguir hablando de este tema y vamos a ver qué pasa en esta cumbre que empieza hoy y termina el 10. No hay muchas esperanzas. El otro artículo que no pudimos ver es la emergencia climática como un negocio, porque el capitalismo hace negocio y lucra con todo, hasta con la emergencia climática. Así que dejamos por acá Muchísimas gracias. Esperemos haber aportado algo, más que nada fue una lectura y hasta la próxima. Muchas gracias.